Buen día Cintia. Buen día Seba, buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, en este momento en una capacitación. Uh -huh. eh, eh, estoy participando de una capacitación que, que está presentando en la provincia y, y una asociación de, de sordas eh, sin violencia. Muy bien. Bueno, ¿quieres contarnos algo de eso? De la capacitación. En, en, en realidad tiene que ver con esto, no, con la necesidad de, de llevar adelante desde el Estado y desde las organizaciones eh, dispositivos que permitan la accesibilidad de mujeres que, como cualquier mujer sufren violencia de género, eh, no solo en el ámbito doméstico, sino también en el ámbito institucional, y que, en definitiva, eh, se ven eh, bueno, doblemente violentadas por, su, por, por, por convivir con esta discapacidad. Muy bien. ¿Es hoy el único día? Hoy el único día, sí, está sucediendo en este momento. Me pareció interesante comentarlo, por supuesto. porque bueno, de eso se trata también nuestra, nuestra formación, esta, esta Asociación de, de Mujeres Sordas Sin Violencia también eh, ha trabajado mucho con distintas eh, facultades de comunicación porque precisamente el drama que atraviesan es la imposibilidad de, claro. de sociabilizar a través de la comunicación. Totalmente. Eh, Cintia, en cuanto a la convocatoria de hoy a la tarde en Santa Rosa, bueno y en Pico, es a las 18.30 horas. Así es. Eh, General Pico, la convocatoria eh, en, en, en pos del pedido de, de justicia y, de, y, de, más presupu y de, pre de presupuesto en definitiva para abordar eh, la violencia de género la están llevando adelante las compañeras de la Asamblea de Mujeres por los Derechos Humanos, que es una asamblea que nuclea a todas las organizaciones feministas de Aire General Pico y que se han dado el tiempo para poder escuchar a familiares de Valeria Cogiola, víctima de femicidio, el último martes, eh, digo que se han dado tiempo para escuchar y esperar a, a el respeto y guardar el debido respeto a esa familia que eh, bueno, decidió que hoy a las 18.30 en la Plaza Seca exista una convocatoria para marchar en silencio y con vela. A esa convocatoria nos hemos adherido desde el Paro Internacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y Bisexuales aquí en Santa Rosa y vamos a llevar adelante una réplica de... De, de esta manifestación, de esta forma de expresión que siempre es importante que, que no se pierda, que debe estar sucediendo en las calles de nuestra provincia y de todo el país eh, por eh, las víctimas de femicidio que suceden oficialmente, dicen, una cada 30 horas, nosotros sabemos que la estadística es bastante eh, más eh, dolorosa. Uh -huh. eh, y que tenga el, el rebote que tiene que tener no de una vez por todas en el ámbito político. En el ámbito institucional, institucional, en el ámbito político, en el ámbito de las políticas eh, públicas de prevención, sobre todo, ¿no? porque uh, eh, a pesar de que podemos exigir justicia y que se han ofrecido algunas herramientas que tienen que ver con la punición de estas conductas, eh, lo cierto es que nosotras no queremos más mujeres muertas. No es nuestra intención que haya más hombres presos o más femicidas, sino que haya más mujeres vivas en libertad y, y, y, y más hijos disfrutando también de esas vidas sin violencia, ¿no? porque estamos hablando de, de, de niñas, niños y niñas que, que pierden a, a sus madres a causa de, de un problema que es cultural y que es político. Seguro. Eh, bueno, se espera una gran convocatoria, ¿no? tanto en, en General Pico como en Santa Rosa. Además, ¿se convoca en algún otro lugar de La Pampa o solamente Santa Rosa Pico? Eh, las convocatorias que han sido públicas son estos dos espacios, a pesar de ello ayer se han manifestado en la localidad de Parera, que bueno, de donde era Oriunda Valeria, eh, sus, sus vecinos, sus seres queridos. Y eso también es importante, ¿no? Y por supuesto que, eh, que contamos con, con el apoyo de todas las organizaciones feministas de la provincia, sabemos que están ahí este, alertas y, y siempre trabajamos en red para que, a pesar de que tal vez no sean masivas en los pueblos, siempre haya una visualización desde los pequeños lugares y, y la verdad que las militancias individuales o, o, pequeña, o de pequeñas colectivas eh, está sucediendo y está generando cambios en, en estas... En, ...en nuestros pueblos, ¿no? Uh -huh. ¿En Santa Rosa será movilización o es una concentración en la plaza? La intención es concentrarnos y poder eh, pensar, si es posible... Eh, replicar esta marcha en silencio y con velas que está sucediendo, que va a suceder en, en General Pico, ¿no? Eh, para también respetar estas formas que han elegido sus familiares. Con el tiempo de las militancias hemos aprendido también a escuchar eh, la necesidad de, del respeto a, a quienes bueno, sufren ese dolor. Eh, en carne propia y que, bueno, también eh, hacer algo distinto a lo que están pidiendo es desapropiar a esas personas que son sujetos de derecho. Eh, bueno, las consignas están claras para el día de hoy, ¿no? Eh, justicia por Valeria por un, por un lado y el basta de femicidios por el otro. Exactamente. También hoy a nivel nacional se está llevando adelante la tercera marcha basta de travesticidios eh, y transfemicidios eh, van a suceder en las grandes ciudades, eh, concentraciones y movilizaciones. Eh, es una, una marcha que tiene que ver con el reclamo por el colectivo travesti trans, que está, eh, que tiene una expectativa de vida de, 40, de como máximo 40 años en nuestro país y que claramente este, atraviesan un genocidio social y una invisibilización que, que de, se debe expresar también en las calles para poder poner a nuestras compañeras travestis y trans, para que ellas mismas, digo, se puedan. Eh, imponer en las agendas políticas, pero también en las agendas sensibles de nuestra sociedad. Eh, Cintia, me gustaría que, que vos invites eh, a la concentración de hoy a la tarde. Así es, hoy en General Pico a las 18.30, si hay alguien de General Pico que esté escuchando, se concentra en la Plaza Seca, la Asamblea de Mujeres por los Derechos Humanos, junto a familiares de Valeria Cogiola, para eh, marchar en silencio, para hacer una marcha de silencio, eh, acompañando a la familia también con, con velas encendidas. En Santa Rosa, en la Plaza San Martín, ocurrirá una concentración que pre pretende replicar esta convocatoria, que es la convocatoria este, inicial y, y a la que decidimos adherir desde el Paro Internacional de Mujeres. Seguramente habrá muchas organizaciones que lleven sus reclamos. Eh, desde el Paro Internacional, a las 18.30 en la Plaza San Martín, vamos a, a, a sostener nuestro grito de pa Paren de Matarnos, eh, Basta de Femicidios y Travesticidios. Eh, sin presupuesto no hay ni una menos. Gracias, Cintia. Gracias a ustedes. Abrazo grande, hasta luego. Cintia Alcaraz, en la mañana de Radio Kermés, bueno, invitando ¿no? a la concentración que tendrá lugar tanto en General Pico como en la ciudad de Santa Rosa